Terminé el día relajado. Seguí escuchando centrado en voz. Sentí desde el corazón por la FM88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ik heb Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226 514743. O llama directamente al 433 681. En esta era de selfies y del culto a la imagen y la obsesión por el like, gustarse a uno mismo es un acto revolucionario la aceptación del propio cuerpo nos libera de las imposiciones ajenas y supone el primer paso hacia la felicidad y hacia el bienestar de esto vamos a reflexionar hoy soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos, acepto consejos. Mi único rival es el espejo. Ik ben de mond, ik ben de mi vida, yo hablo mucho. ik me hablan, yo nunca escucho y soy de mi ik heb de ik heb de mond, ik heb ik Buenas noches, ¿cómo estás? Qué importante esto de, de gustarte y, y, y aceptarte tal cual sos, me parece que esa es la clave de, del bienestar psicológico, porque como te decía en la introducción y jugando un poco con, con el tema del cuarteto de nos, de, de, de me amo, sin llegar al, al narcisismo obviamente, eh, al fin y al cabo nadie es tan importante en este mundo como, como esa persona que se refleja a diario en tu espejo, ¿no? aunque a veces te olvides, a pesar de que en ocasiones veas, eh, no sé, tu cuerpo eh, con, con incomodidad y no tengas una relación afectuosa con él. Eh, Quizás no recuerdas que la perfección que por ahí tanto anhelás, en realidad no existe. Porque, a ver, eh, la belleza tiene, tiene, tiene más de un canon, o sea, eh, porque es tan, atract tan diverso digo, lo, lo atractivo, es tan imperfecto casi siempre, y, y, y lo único que que de verdad importa es la actitud que vos tenés ante el mundo, ¿no? Gustarte empieza por, por sentirte bien con, con vos mismo. Eh, y a ver, y, y, y no, está mal, eh, no está mal ser una persona bella. Lo que está mal es la obligación de serlo. La belleza muchas veces está, o, o, la, o la gran mayoría de las veces, o, por no, o, o, o, o, o, o siempre... Eh, está en la diversidad, está en tu carisma, eh, y lo cierto es que nadie te enseña cuando venís al mundo la importancia de gustarte y aceptarte, porque a menudo esperás a que, los, eh, a que, a, a que lo hagan los otros por vos, o sea, y, y, y de este modo es como que tu autoconcepto y tu autoestima se, se van construyendo a través de opiniones ajenas que terminan muchas veces uno termina internalizando eh, y, y, y por si esto no fuera ya lo bastante peligroso, eh, empieza a tener una relación con tu cuerpo. Eh, y esa relación con tu cuerpo va a ser armoniosa siempre y cuando se ajuste a esos cánones sociales construidos. Un problema eh, si nos guiamos por eso. Sin embargo, eh, el que, no sé, los jeans o, o, o un suéter, o la, en las mujeres una, una pollera, un vestido, eh, eh, te queden bien, no depende de lo que digan los otros. Importa lo que diga vos, importa que te gustes porque encontraste tu estilo, tu onda, sobre todo en la adolescencia, ¿no? que uno va como copiando modelos, todos quieren ser diferentes y terminan siendo casi todos iguales. Y uno como que va buscando quien no encuentra su onda o encajar, a veces se siente como sapo de otro pozo y, y empiezan problemas eh, complicados que, que muchas veces tienen, derivan en, en, en enfermedades y trastornos alimenticios. Entonces lo que te digo es que vos encontrás tu estilo, que lo que importa es lo que digas vos, que importa que, que te gustes porque porque no encontraste de tu estilo, porque, qué sé yo, hay una ropa que te da carisma a vos, que te da atractivo, que, que te, te hace sentir auténtico. Me parece que esa es la clave, dejar de depender de, de validaciones externas por ser tu único referente y que si te gusta una moda y, y eso no implica de que tengas que ser un... Un, eh, un obsesivo de eso, no hay ningún problema, tampoco ya sos único y repetible el día que naciste, no hay dos personas que se llamen igual que vos, que nazcan el mismo día que vos, el mismo, a, mi, a la misma hora, el, el, el, el, el, el, el, no existe, no hay dos personas iguales, no hay dos huellas digitales iguales, más allá de lo que te, de lo que, de lo que te pongas. Eh, por eso es muy importante el gustarte y aceptarte. Eh, Poder trabajar, sobre todo en los más chicos en eso, ¿no? porque no, no existe en el mundo afecto suficiente para, para llenar los vacíos de quien no se ama a sí mismo y eso se produce en la, en la niñez. Y ese amor parte siempre de la importancia de gustarse y aceptarse, porque hay infinitos, ya te digo, cánones de belleza, y la perfección es un ideal oxidado y, y, y, y caduco de, no sé, de la antigua Grecia, ¿no? de, los, de, los, de los adones de la antigua Grecia. Bueno, no, en, en, esta, en esta era del mundo digital, sobre todo que nos invaden por todos con tantas cosas y filtros y la foto y todos exponiendo todo y hay que ver si te gusta y cuánto gusta tengo, cuánto me gusta tengo y es necesario revelarnos con, un poco con, con, con, con determinación ¿no? ante algunos conceptos. Entonces... Eh, el, el primer punto es cómo poder empezar a tratarte con mayor aprecio y cuando estudiaba la carrera de consultoría psicológica eh, decía el, el, justamente roger que es el, el psicoterapeuta humanista carl roger que es el que eh, impuso esa esa tendencia psicológica que cuando nos aceptamos tal y como somos empezamos a ser felices ahora bien qué implica realmente eso, ¿no? de, de aceptarnos. Y él decía que tomar contacto con lo que somos de manera realista, eh, no, eh, establecer una relación positiva con nosotros mismos sin juzgarnos y tratarnos, eh, tratándonos con, con, con afecto y con amor, y que implica saber qué es lo que necesitamos para tener una mejor relación con nosotros mismos. O sea... Iniciar esos cambios que nos permiten llevar una vida en sintonía con nuestros valores, con nuestros deseos y sobre todo con nuestra personalidad, que a veces hay como que reparirse, reconstruir, eh, reconstruirse a sí mismo y reconstruir esa personalidad, una personalidad que uno nace esencia, o sea es lo que es. Y la personalidad se va construyendo una, en, en, en un exterior, ¿no? en, en los padres que nos tocan, o quienes nos cuidan, ¿no? en el, el, el, el, el país donde vivimos, la cultura, el barrio, el colegio, el club, eso va construyendo nuestra personalidad. Pero bueno, en algún punto hay que revelarse a veces, en algunos puntos, eso cuando yo digo pasamos la zaranda a ver qué es lo bueno y qué es lo humano de todo eso que, que hemos ido aprendiendo, y que conecte justamente con lo que sentimos. Y ahí uno como que se va a veces repariendo y, y reconstruye después de la adolescencia nuevamente su personalidad. Eh, hay un hecho innegable, ¿no? la, la aceptación de uno mismo... Eh, es un, un acto revolucionario porque nos obliga muchas veces a desligarnos de relatos que no son nuestros dice, oh, estás en la edad de la rebeldía o en la adolescencia te dice, ahí viene el rebelde la rebelde, la oveja negra bueno, está bien ese acto de rebeldía eh, pero bueno no hay que, hay que, uno se revela de todo pero hay que saber pasar esa zaranda porque siempre hay alguna, alguna pepita de oro en esa tierra que en ese barro que uno puede atesorar. Y el resto es lo que tiene que ir transformando. Eh, pero bueno, esa rebeldía, eh, esa rebeldía es necesaria para después lograr la gran revolución e independizarnos. Porque si solamente soy un rebelde y paso esa etapa y no logro independizarme de la mirada, de los condicionamientos externos, eh, lo único que voy a hacer es terminar convirtiéndome en una resentida, en un resentido, renegado, renegado. Este... A ver, entonces hay, hacer esto de, de, de, de, de salir de esos condicionamientos que otros nos fueron imponiendo, eh, revierte de manera directa nuestro bienestar, porque nos convierte en seres libres, ahí somos realmente bellos, bellos y preparados para vivir a nuestra manera, de, de, de nuestro modo, del modo que solo nosotros elijamos y te puedo asegurar que eso sí que es felicidad. Escuchamos un poco de música y, y seguimos desarrollando el tema. En der, want Y salieron bien frases que me inventé, todo a cambio de unos lentos. Faz un mes junto a la montaña y a menos tres necios al amanecer, oh, oh, oh bailando lentos. Donde estás ahora, no lo sé. Pero la última luna cara volver con un pendiente por un tal vez sé que ahí vas a estar en We EN niet meer stoppen, we gaan We gaan niet meer stoppen, we gaan niet meer stoppen. We gaan niet Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani.gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en la segunda parte del de programa de hoy y como para ir dándole una forma, cuando, una forma a lo, a lo que venimos desarrollando, ¿no? De esto de, de aceptarse y, y, y gustarse a uno mismo. Eh, y cuando decidimos trabajar justamente en, en, en nosotros mismos. Eh, Puede ser a veces que nos sintamos abrumados no, por, por, por, la, por, por la cantidad de información disponible, parece haber tanta, tanta que, que elegir un punto de, de partida a veces parece un poco imposible. Sin embargo, eh, muchos, de, muchos conceptos se encuentran relacionados y la mejor manera es un aspecto eh, Que desencadena cambios a nivel global, ¿no? Es lo que lo que sucede eh, lo que sucede con cuando con, con, consisten o, o coexisten la asertividad y la autoestima. Eh, a ver, empecemos, vos vas a decir este que está hablando, empecemos por definir estas dos palabras, que pese a ser eh, por ahí conocidas, no, no siempre son comprendidas totalmente. O sea, la autoestima se basa en la percepción que tenemos de nosotros mismos, o sea, en la, en la evaluación que realizamos de nuestras características tanto eh, físicas como personales. Y a su vez incluye las tendencias de comportamiento derivadas de, de esa evaluación que hacemos. Eh, y es por eso que el resultado de un proceso en el que nos analizamos, nos juzgamos positivo o negativamente, actúa en, en consecuencia, es decir... Cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, mantenemos un diálogo interno saludable y afrontamos los errores y las adversidades como, como aliados y no como enemigos de nosotros mismos. Ahora, la asertividad, por su lado, es un patrón de comunicación inter, interpersonal que se basa en el respeto tanto a, de, de, el respeto a uno mismo como al prójimo. O sea, las interacciones asertivas son las que nos permiten relacionarnos con los otros al mismo nivel, sin someternos a su voluntad y sin ponerla nuestra. Entonces así somos capaces de expresar nuestras opiniones, deseos y, y, y peticiones al mismo tiempo que tenemos en cuenta las de nuestro interlocutor. ¿Y qué relación hay entre las dos? Bueno, la, la, la relación eh, a veces no es fácilmente perceptible a, a primera vista. Eh, La primera, eh, que es la asertividad, parece estar más asociada a las relaciones sociales, y la segunda, que es la autoestima, con uno mismo. Sin embargo, ambas son pilares fundamentales tanto de la inteligencia interpersonal como de la intrapersonal. Y, y también se retroalimentan en una forma constante, porque, a ver, cuando una persona comienza a trabajar su autoestima, porque hablamos, ¿no? Sí, hay que querer aceptarse, viste que es como el fluido, como tener que perdonar. Y uno dice, pero ¿cómo hago? Y no puedo. Y cómo y cómo? yo intento, pero bueno, por eso me pongo más técnico. Eh, digo, cuando una persona justamente comienza a trabajar en su autoestima, mejora la imagen que tiene de sí misma y empieza a evaluarse de una forma más positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que se considera valiosa, que se considera que vale, que tiene valor, que es digna de amor y que es digna de respeto con independencia de sus defectos o de los errores que pueda cometer. Entonces ahí empezamos a hablar de amor propio, amor barra propio amor por uno, que se refleja en las relaciones con un otro, está bien con su pareja y si la maltratan o lo maltratan o, o, o lo desprecian o no lo tienen en cuenta, Eso se hace valer y sabe eh, expresar lo que siente o poner punto final a relaciones que, que terminan siendo tóxicas o de, o, o de desvalorización para, para sí mismo. Entonces, quien se acepta se respeta, eso es fundamental. Y se tiene en consideración eh, y encuentra fácilmente el valor para expresar sus preferencias y sus necesidades. O sea, no le tiene miedo al rechazo, eh, ni tampoco al abandono. Eh, y, y no digo que no pueda doler en algunas, en algunas ocasiones, que, uh, o, que no, o mejor que me acepten a que me rechacen, ah, a mí me gusta que me, que me acepten. Bueno, está bien, pero no le teme a eso. ¿Me explico? No es un necesitado de aprobación de la de afuera y si hace todo para gustar. Entonces si arrancamos con las selfies, los likes, y sí, ¿a quién no le gusta poner algo? Yo fui a comer un asado con unos amigos, puse la parrilla hermosa y por ahí uno se, se pone una foto en que salió lindo, va, pone, acomoda, le pone algún efecto divertido, pero no necesita de eso para, para aceptarse, entra en parte del juego, vive en esta sociedad y es parte de la modernidad, pero no, no vivimos, en, en, en, por lo menos yo y supongo que vos tampoco, vivís en la punta de una montaña, en el monte tibetano haciendo OM todo el tiempo, qué sé yo, no me estarías escuchando, si lo hicieras, lo podés hacer, no me estarías escuchando a mí. Este, entonces somos parte de esta sociedad moderna pero nos aceptamos, tenemos amor propio, no necesitamos de la aprobación de todo el mundo, eh, porque me respeto y porque me acepto. Entonces no le tengo miedo al rechazo, ni al abandono, y, y, y esto lo que hace es hacerte libre, libre para comunicarte con los otros. Una persona con una autoestima sólida eh, no tolera los desprecios y tampoco los maltratos y, y, y tampoco los imparte. No necesito un castigo porque no se siente culpable de nada. Estamos, y no estoy hablando de un psicópata o una psicópata, ¿eh? Esas personas que porque son, son ellas, que por, parece que ser ellas mismas les genera culpa en lo que se quieren poner, lo que quieren decir, lo que quieren hacer. Ahora, la libertad de decir lo que quiero y sé que estoy insultando, por ahí estoy agraviando, estoy lastimando a otro y no tengo empatía, tampoco tiene que ver con autoestima o con ser libre, ¿eh? Tiene que, ser con, tiene, tiene que ver con ser con un jodido, ser un jodido una jodida. Este, a ver, ya te digo, una persona con autoestima sólida, eh, no, como te dije, no tolera los desprecios, pero tampoco los malos tratos y tampoco los imparte, no hagas o a tu prójimo lo que, lo que a vos no te gustaría que te haga, no ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿viste? Porque no necesita colocarse en una posición superior a los demás. Eso es humildad. Entonces, a veces uno con, con, dice, ah, vos tenés que estar orgulloso de vos, orgullosa de vos, tenés que tener autoestima, amor propio, y parece que fuese narcisismo, como el tema al principio que pusimos en el cuarteto de nos, y no tiene que ver con el narcisismo, que es por todo lo contrario, es justamente no tener confianza en sí mismo. Tiene que ver con humildad. Y eso es el amor, el amor propio. Es una persona humilde. Mal dicho, ¿no? Cuando uno, uno habla de humildad, con eh, de la sociedad una persona humilde porque no tiene dinero no tiene, que no sé de dónde salió eso algún día por ahí lo, lo tendríamos que leer y ver pero qué tiene que ver si la humildad no es la escasez de algo sino es eh, es, es tener un valor esencial o que la empatía es el el el, el amor el amor en, en, en esa en esa forma de incondicionalidad que el amor tiene cuando realmente es liberador Entonces todo aquel que es capaz de comunicarse de una forma asertiva eh, indudablemente goza de una buena relación consigo mismo. Y, y es su amor propio el que le permite relacionarse con otros de una forma sana. Pero además sus interacciones también resultan mucho más satisfactorias para las dos partes. Eh, y, y por lo mismo la evaluación que realiza de, de sí mismo es cada vez más positiva eh, cada vez que se expresa abiertamente, que resuelve un conflicto favorablemente, obvio, que, que, que obtiene éxito en sus interacciones sociales, bueno, es como que su autoestima se, se incrementa. Eh, ¿Por dónde empezar a trabajar todo esto? Eh, bueno, es muy probable que, que, que, que si presentás carencias en una, también se encuentre en la otra, ¿no? Así que eh, si, estás, eh, si te estás preguntando por dónde empezar a transformar en esto del trabajo con uno mismo, la respuesta es la autoestima, eh, es cierto que ambos aspectos se, se potencian mutuamente, pero no es posible ser asertivo con uno mismo si, no tiene, si uno no tiene confianza en sí mismo, la inseguridad y los miedos te van a llevar a caer de nuevo seguramente en conductas complacientes o agresivas con los otros. Entonces, comenzá por construir una relación sólida con vos, eh, amate, eh, generar respeto, respetate mucho y empezá a mirarte con amor y con compasión y vas a ver que desde ese punto te va a resultar natural, eh, inevitable, más dejarte con el mismo aprecio y, y respeto en tus relaciones interpersonales. O sea, el cambio siempre viene de, desde adentro hacia afuera. Eh, lo que ves es lo que soy, y lo que soy. Es lo que ves. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado Ambos. Si escuchaste un poquito a tu corazón Si trabajarás para que los miedos Empiecen a ser parte de las anécdotas Y el pasado Solo será eso Y nunca una barrera para el futuro En buena hora Pasó este centrado en vos Como Con la conducción de Osvaldo Damiani